Estamos con Gabriel Bergonzi, parte del grupo de Autoconvocades. Gabriel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, contanos, estamos acá con Romina para que nos cuentes、eh, qué es lo que están rechazando, cuál va a ser la actividad de esta tarde. Sí,、eh, vamos a hacer respuesta a las diversas movilizaciones que va a haber en el país para rechazar la firma. que ayer Cancillería Argentina dijo que se postergaban hasta noviembre porque iban a incorporar en el memorándum、eh, la responsabilidad ecológica, es lo que le iban a exigir a China, en la instalación de estas megafactorías porcinas.、Eh, pero igualmente seguimos teniendo la convocatoria con todos los cuidados, con distancia social y barbijo, alcohol, todo lo que sea necesario. Eh, porque creemos que es necesario comenzar a, a movilizar acá en La Pampa y a pronunciarnos sobre el tema.、Eh, recordanos el lugar y el horario de, de la convocatoria: Plaza San Martín a las 18.30. No, 17.30. 17.30 en Plaza San Martín. ¿Cómo, cómo vieron este, este anuncio desde la Cancillería de que se va a retrasar、eh, la firma del acuerdo? Mire, nosotros somos un grupo de, de autoconvocados、eh, acá en Santa Rosa, un grupo de, de amigos conocidos y, y lo vemos como un alivio temporario y como una pausa necesaria para poner el tema en debate público. Porque hay mucha gente que no sabe que se está haciendo esto, no sabe que esto tiene relación directa con, con, que tiene relación directa con los incendios que está habiendo en el continente, Eh, no está informada, no lo tiene en la cabeza y nos parece que es importante como que esos sectores、eh, lo sepan y se unan al debate.、Bien. También por eso estamos convocando a una reunión online el lunes 7 de septiembre y sepan que es un grupo abierto y que necesitamos que se sumen todas las personas que les interesa el clima、eh, acá en La Pampa y que les interesa Hablar sobre el tema o, o informarse. Este es un tema que en Radio c u e p e z venimos tratando con distintas facetas y que puede tener también un impacto en nuestra provincia porque hay empresarios interesados en hacer negocios, que es su función, digamos, en, en este contexto. Si pudieras resumir por qué no hay que avanzar en este proyecto de manera sintética, ¿qué dirías? Primero es que tiene una generación de empleo muy baja y son industrias sumamente contaminantes.、Eh, no hay garantías de que esa contaminación vaya a ser cuidada, por más que se diga que sí. Este tratado también、eh, se iba a firmar、eh, medio a escondidas, como se hizo con la soja, y ahora con la soja tenemos un montón de problemas, pueblos con alto índice de cáncer. e incluso agricultores que están condenados por la justicia y todo el tema de agrotóxicos. Y por otra parte nosotros entendemos que hay que ir a una transición, y, pero también exigimos que, que se incorpore a la salud y al ecosistema como parte de la función económica, que no se puede hacer una cosa sin la otra. Muchas experiencias donde estuvieron estas megafactorías no fueron buenas, Más en, en otras partes del mundo, más allá de, de los dólares que, que produjo y que obviamente en ese t momento son necesarios para el país, pero creo que es el momento de que empecemos a, a pensar en economías propositivas con salud y ecosistema. Y bueno, eso. Gabriel, parte de、eh, lo que se le repudia a este acuerdo es que nunca se ha hecho ningún informe del impacto que va a generar esta mega industria para poner las granjas chinas.、Eh, ¿Qué consecuencias、eh, desde, desde este reclamo crees que puede llegar a haber? Creo que el reclamo ciudadano que se está dando en todo el país. Es como mega importante y se está visibilizando también bastante por el tema de los, de los incendios. Y es muy necesario, es casi como responsabilidad cívica que se dé a discutir esto y que se exija que se, que se discuta a, ampliamente con, con la sociedad dentro, sabiendo, opinando y, y sabiendo todos los pormenores、eh, de estos acuerdos. Y. Se entiende también el, el productor que quiere invertir y, y producir desde ahí, pero bueno, el productor es un ciudadano más que también debe hacerse responsable de las consecuencias que esto tiene en el ecosistema. Y nosotros, como ciudadanos de, de la ciudad o que por ahí no somos grandes inversores, tenemos que, que demandar esa conciencia. Entonces, me parece que, o sea, de, desde el grupo entendemos que, que tenemos que ir hacia economías propuestas. propositivas que sean sustentables y que integren, que integren、eh, la salud comunitaria dentro de, de lo que importa a la hora de hacer economía. Entonces, no, sé, no sabemos qué irá a pasar, pero sabemos que es necesario ya comenzar a, com a convocar, conocernos y, y empezar a hablar del tema. Gabriel Bergonzi, muchas gracias y reiteramos la convocatoria hoy, cinco y media de la tarde, en la Plaza San Martín. Gracias. Exacto, muchas gracias. Gabriel Bergonzi, parte del grupo de militantes, antiespecistas, ecologistas, autoconvocados、eh, para rechazar las mega factorías de porcinos que Argentina quiere acordar con China.